Diana, buenos días. Buenos días, Ariel. Buenos días, Carlos. De todos los o y e n t e s de Periodismo Público, un cordial saludo. Les cuento que desde esta mañana, aproximadamente 7 y 40 de la mañana, se cerraron las estaciones Transmilenio. Desde El Sena hasta s o a c h a varias estaciones estaban cerradas. Todas las de s o a c h a fueron cerradas para evitar desórdenes públicos. La situación es que a la altura del Sena se presentó, no sé si fue un trancón, un accidente, algo así pasó, que generó que los buses se represaran. Entonces, para evitar bloqueos, para evitar protestas, pues en Suazo principalmente optaron por cerrar la s e s t a c i o n e Se s había hablado, Diana, de alguna protesta de los jóvenes de Tecnoparque.、Eh, ¿Se sabe algo de eso? Si es realmente e q u son los jóvenes o es otro tipo de acción? No, yo acabo de pasar.、Eh, Estoy en este momento a la altura de b o s s o n Estación y el recorrido ha sido normal. La situación se normalizó hasta de las 8 de la mañana. Abrieron las estaciones y ya la operación está normal. Bueno, según me dicen aquí, Ariel, por parte de la policía, muy temprano sí hubo algún tipo de protestas por parte de los jóvenes del Tecnoparque que ocasionó estos inconvenientes. Lo cierto, Diana, es que ya está abierto. Sí, sí, sí, en este momento, pues lo que les digo, hace 10 minutos tomé se un servicio hacia e l p o r t a l e l d o r a d o y la operación está normal. Pues hay muchísima gente, porque pues como habían dejado de enviar buses, pues se regresó también la gente en las estaciones. Pero ya la operación está normal y están enviando buses hacia Bogotá. Pues ahí está, Dariel. Sí, Diana, pues muchas gracias, que continúe su recorrido.、Eh, mire, entonces ya, ya la gente. Pueden subirse a los articulados sin, problem sin problema alguno, no hay bloqueos, se restablece el servicio, por lo menos a nuestra compañera le fue bien, ella dice que ya va en Boza. Y, y Carlos, pues listo, esperemos que no pase a mayores y que ya la la este tema de Trasmilenio n se haya solucionado por el día de hoy. Alguien, la policía, nos confirma a nosotros que son jóvenes del Sena que además habrían bloqueado la sesión de terreros. Y que estaría generando estos inconvenientes muy temprano sobre el sistema. Tras n milenio, jóvenes que harían parte precisamente del tecnoparque. Ocho de la mañana, veintiséis minutos. Ariel, hoy muy temprano se presentó todo el problema en la autopista sur.、Eh, un trancón bastante grande, los, articulador, los articulados no funcionaron. Y queremos saber qué fue lo que pasó. Por eso tenemos en la línea comandante de la policía de nuestro municipio de Suacha, coronel Carlos Rojas. Coronel, tenga muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Un saludo especial a toda la mesa de trabajo. Y a toda la comunidad de Suacha. Bueno, Coronel, usted nos puede ayudar un poquito en el tema. ¿Qué fue lo que pasó hoy con el tema Transmilenio? ¿Qué es lo que ha pasado? Algunos dicen que se trata de estudiantes del Sena, otros que no mandaron los buses suficientes para que presten el servicio en Suacha. ¿Ustedes qué versión tienen, Coronel? Bueno, básicamente lo que se presentó fue、eh, un grupo de estudiantes del Sena donde、mmm, se toma el Transmilenio. Y en su momento, pues、eh, obstruye la vía.、Eh, ya viene una intervención policial con el personal de mediadores. Se escucha allí a estas、eh, unidades y, pues, básicamente lo que están reclamando ellos es、eh, falta de medios, de recursos, de maquinaria, especialmente para el tema relacionado y el despliegue educativo. Sí, Coronel, ¿a qué horas básicamente comenzó este bloqueo por parte de los estudiantes del SENA y hasta qué hora se prolongó? Eso lo tuvimos más o menos sobre las 7 y 7, 10, 7 y 15, más o menos un lapso de unos 40 minutos, 45 minutos. Ya、eh, se habló allá con la comunidad, se hablaron con los muchachos, y pues de esta manera、eh, se dio a conocer、eh, todas las necesidades que en su momento、eh, requieren. Y, y pues afortunadamente、eh, finalizó a buen término, no hubo la necesidad de ninguna intervención, y creo que. Eh, cuando de por medio está el diálogo y unos buenos compromisos, se sacan adelante este tipo de, de, de, de situaciones que a veces、eh, suelen ser bastante complejas. Sí, coronel, ¿a esta hora está ya con normalidad el servicio? Sí, claro, ya en estos momentos el t r a n s m i l e n i o está en pleno funcionamiento. Pues, coronel, muchísimas gracias por la información de primera mano con ustedes y que tengan un buen día. Bueno, que estén muy b i e n feliz día.